En Telex, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo, es miércoles. 28 de diciembre es el día en el que conmemoramos la llegada de la Virgen de la Asunción, la patrona de Ilche, a la playa del Tamarit. Allí se descubrió. La leyenda nos cuenta que fue una mañana fría de 1370, hace 652 años, cuando el guardacostas francés cantó: vio un arca flotando en cuyo interior estaba la imagen con el guión del misterio. Y con el lema Soc Pera Elt. Miles de personas asisten a esta representación del hallazgo en esa playa, la del Tamarit. Allí, a estas horas, está nuestra compañera Miriam Quesada retransmitiendo en directo este acto por Facebook, tan esperado y destacado de nuestras fiestas de invierno. Tenemos 9 grados en la playa del Tamarit en estos momentos y aquí un grado más. Según el termómetro de Teleage. Pues así suena. Los primeros compases tienen que sonar así: del hallazgo. Les hemos puesto lo que se vivió hace unos años en la playa del Tamarit. Estamos. Esperando a conectar con Miriam Quesada. También vamos a retransmitir en directo la carrera de Cantó que se inicia desde el Huerto de la Virgen, pasando por el Raval hasta llegar al Arco del Ayuntamiento, en donde se procederá a la lectura del bando y Cantó a Caballo gritará eso de A la Playa y Lisitans. Será a las 3 de la tarde. Además, hoy. Desde las 8 de la mañana se cierra al tráfico el puente del ferrocarril por la instalación del castillo de fuegos artificiales que se va a disparar esta noche a las 10. La pirotecnia TURI será s la encargada de lanzar este espectáculo de luz, sonido y pólvora que no pudo llevarse a cabo el pasado 15 de agosto. Es por ello que a partir de las 7 de la tarde se cierra el tramo del puente del ferrocarril. Que, por el que se accede al cauce del río para guardar esa distancia de seguridad de 100 metros desde la zona de lanzamiento. Y este año va a terminar con el conflicto resuelto entre patronal y sindicatos en el sector del calzado. Finalmente ha habido acuerdo y los paros se han desconvocado. Ayer se firmó el convenio que incluye una subida salarial progresiva del 12,5% hasta 2025, más el 3% de la cláusula de revisión salarial para 2026. También se ha puesto fin a la etapa de IFA, en la que dejó una deuda de casi 46 millones de euros que fue asumida por la Generalitat Valenciana hace ocho años para evitar la quiebra de esta institución. Hace siete años y medio que, desde el Gobierno valenciano, se está trabajando para sanear las cuentas de IFA y de la Feria de Valencia. Ayer se constituyó aquí la nueva sociedad anónima, Fira Lacan. Para comenzar una etapa con una nueva contabilidad y con el mismo fin, rentabilizar el tejido productivo de la provincia. Y el nuevo presidente de la Acequia Mayor del Pantano, Francisco Picó, estuvo aquí en el programa La Glorieta ayer. Ayer aseguró que su prioridad es reunirse con todos los grupos políticos para hacer frente común con el fin de conseguir fondos europeos o de las administraciones públicas. Para preservar la infraestructura hidráulica de esta comunidad que es patrimonio de la humanidad por ser la columna vertebral del Palmeral Delt. Y hoy el epidemiólogo José Tuels, miembro de la Real Academia de Medicina, espera que en 2023 se dé por extinguida la pandemia de la COVID. Ha reclamado mayor transparencia por parte de los gobiernos en la gestión de este tipo de emergencias sanitarias. Advierte que no se está atendiendo a los afectados por las consecuencias del COVID persistente y que no se está preparando al país para nuevas epidemias. Y en la crónica Deportiva José Antonio González nos ofrecerá las declaraciones de Edgar Badía, quien afirmó ayer que están listos para ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano mañana jueves. A partir de las nueve y media de la noche. Y también nos ofrecerá las declaraciones del presidente del club, Joaquín Buitrago, por la Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebró ayer martes. La Glorieta, con Rosmary Alonso. Pues comenzamos el relato informativo. Desde las cuatro y media hasta las seis y media de la mañana han salido los autobuses gratuitos del MAE para llevar a los ilicitanos al Tamarit a presenciar, tras dos años de parón por la pandemia, uno de los momentos pues, más esperados por los ilicitanos: el momento de la representación del hallazgo de la Virgen con el guión del misterio. En la playa del Tamarit. A las 7 de la mañana ha comenzado Miriam Quesada la retransmisión en directo por nuestra red social Facebook Live. Y en nuestro programa de hoy vamos a entrevistar al periodista Sacramento Alvear sobre las 9 y media para que nos cuente ...pues cómo ha transcurrido esta representación en la que se estrena el joven Iván Pomares c ó m o cantó. Tras el hallazgo del arca, se va a proceder a iniciar la romería para traer la imagen de la Virgen a la ciudad. Descansará en el huerto para esta tarde ser trasladada a la Basílica. Pero antes, la ciudad vivirá otro de los momentos más seguidos de estas fiestas: la carrera de canto que partirá desde el mismo huerto de la Virgen, pasará por el Raval para llegar a la Plaza de Baix. Comenzará a las 3 de la tarde y t e l e e l c h la va a retransmitir en directo. Hoy es el día de Cantó y ayer Iván Pomares、pues、nos decía cómo se encontraba. Ya estamos todo preparado y con muchas ganas de que venga el día 28 y el día 29. Sí, esta tarde hemos enseñado el, la carrera y todo perfecto. Eso me ha tranquilizado más, o sea que va a ir todo genial. Sí, nervioso y con muchas ganas, porque llevamos dos años sin fiesta, por lo tanto. Y esta noche, como novedad, se va a disparar el castillo de fuegos artificiales que no pudo lanzarse por parte de la Pirotecnia t u r i s el pasado 15 de agosto. Este auténtico espectáculo de luz, sonido y pólvora se lanzará a las 10 de la noche desde el puente del ferrocarril. Por ello, este puente, atención a los conductores, se cierra e l tráfico pues a partir de las siete y media de la mañana hasta las 11 de la noche. Y a las siete de la tarde se cierra. Un tramo del cauce del Binalopó, según nos informan desde la policía local, su portavoz María José Aranda. Por ello, les informamos que a las 7 y media de la mañana se cortará el acceso al puente del ferrocarril por los trabajos de instalación de los artefactos pirotécnicos. También se cortará el tráfico rodado al puente de Altamira y sus vías confluyentes sobre las 21 horas. De todo ello, encontrarán señalización informativa con indicación de desvíos alternativos. A partir de las 19 horas, se permitirá el acceso. Al cauce del río, el cual estará sujeto a aforo máximo. Por razones de seguridad, no se permitirá el acceso de personas con movilidad reducida ni objetos que dificulten una evacuación eficaz, como mesas, sillas o carritos de bebé. Además, se denunciará el lanzamiento de artificios pirotécnicos. Para velar por su seguridad, se ha previsto un fuerte despliegue policial en la zona con más de 70 agentes. Recuerden, para información actualizada al instante, nuestro canal de Telegram. Disfruten de las fiestas con responsabilidad. Policía local de Elche, juntos prevenimos. Armado con su espada y montado sobre su caballo, escudriñaba las negras aguas del Mediterráneo con el fin de sorprender cualquier navío que intentara desembarcar en esta zona. Y precisamente, al pasar por la playa del Tamarí, en el lugar conocido como de las Azucenas, su mirada se detiene en las aguas del mar. Parece que ha adivinado un multo que ha flotado sobre las olas. Apenas s e acierta a distinguir su forma, puesto que se encuentra en ese momento mágico de la madrugada en que la luz del sol todavía no permite ver con claridad el contorno de los objetos. Pues están escuchando el relato del inicio de la representación del hallazgo de la Virgen en la playa del Tamarit a tiempo real en la retransmisión que pueden también seguir desde nuestra página web teleach.es si le dan al icono de Facebook de nuestra red social. Se trata de un arca en forma de nave, cerrada en su parte superior, que ha navegado hacia la playa sin vela ni remos que la impulsen. Debe tratarse de los restos de algún naufragio, piensa el soldado ilicitano. Francés Cantó, sorprendido por el hallazgo, intenta averiguar el contenido del arca. Sin embargo, cuando observa con detenimiento a la misma, descubre en su cubierta una frase misteriosa que explica el destino del objeto encontrado. En la tapa del arca puede leerse claramente Sot pera Elche. Se trata, por tanto, de una caja cuyo destinatario es el pueblo de Elche. El soldado intenta abrir el arca para conocer su contenido. La misma, sin embargo, no presenta cerradura ni encaje visible. Cantó, por fin, guiado sus movimientos por una inspiración divina, consigue retirar la tapa de la misteriosa caja. ¿Qué imagen nos deja la representación? Cantó arrodillado junto a su caballo negro y con el arca destapada y en el interior la imagen de la Virgen de la Asunción. Eso es lo que están viendo en estos momentos a las orillas del mar Mediterráneo, las miles de personas、Una、que se han abierta, desplazado a la de playa de del Tamarín. i d de rodillas, impresionado por el contenido del arca. Se trata de una figura de la g r a n d a r i a y l o s f o r m e s de una hermosísima dona, de una imagen de la Virgen de la Asunción, que recostada dulcemente y con las manos en actitud de oración, viene para ser venerada por los epicitanos. Es la Virgen de Elche, la madre de d e u d de la Asunción, que milagrosamente ha llegado hasta nuestro pueblo. A los pies de la imagen de la Virgen, Cantó descubre un rollo de pergamino con caracteres manuscritos, pero cuyo significado ignora. Ante la singularidad del hallazgo, repuesto ya de la emoción que una visión tan extraordinaria ha producido en su ánimo, se dirige al galope de su caballo hasta la villa de Elche para avisar a sus autoridades. Y que las mismas se hagan cargo del arca que la Providencia les ha remitido. Enterados el Justicia y los regidores del Consel de la Villa de Elche de la singularidad del hallazgo, han mandado publicar un bando que convoca a todos los l i c i t a n o s en la playa del Tamariz para recoger el tesoro encontrado. Y ellos mismos, siguiendo la numerosa comitiva, se a c e r c a a reconocer el arca y su maravilloso contenido. El Justicia y los regidores veneran la imagen de la Virgen besando sus pies y reciben de Cantó las explicaciones detalladas de la venida. Pues mientras están besando los pies de la imagen de la Virgen de la Asunción, aquí en Elche se pueden escuchar repicar las campanas de Santa María. d El pergamino encontrado en el interior del arca. Y este, tras abrirlo, comprueba que se trata del consueta de la festa del. Del texto y la música del misterio de Elche, en donde se explica claramente la fiesta que ha de realizarse a la imagen encontrada. El pergamino dice así. El omnipotente Dios que por efecto de su infinita bondad se ha dignado dar a la a venturosa y privilegiada Elche el tesoro inapreciable de su divina madre, para que como custodia, amparo y protectora vele por la salud espiritual y temporal de sus hijos, alejando los males y alcanzando por su material mediación toda clase de bienes, quiere que se guarde, honre y venere tan sagrado depósito Tal y como corresponde a la excelencia de tan alta dignidad. Por tanto, es su voluntad que se le dé adoración bajo el augusto título de Mare de Deu s de la Asunción. Quiere también que, para aumentar la piedad y perpetuar la memoria de este singular hecho, Se represente todos los años y con la pompa que exige tan venerable misterio, en los días 14 y 15 de agosto, su dormición, con la asistencia de las Marías y de los Apóstoles, que por el poder de Dios vinieron de los diferentes países donde se encontraban predicando el Evangelio, para ser testimonio de aquel caso. Su sepultura, con los cánticos de los Apóstoles acabados en el salmo Inéxito Israel de Egipto, y por fin, Su gloriosa Asunción al cielo. Pues acaban de escuchar lo que la leyenda nos cuenta. La Virgen de la Asunción la vino para ser la, la protagonista la de las representaciones del misteridel de, de, de, de nuestra festa. a s u s c c a Y ahora, ilicitanos, nos corresponde a todos aclamar a la Virgen, a la Mare de Deus, a la Patrona de Elche. v e n e r e m o s su imagen recién salida de las aguas del Mediterráneo. Sigamos en pos de su arca milagrosa. Trasladémonos al recinto donde se celebrará la Santa Misa y donde le daremos la primera bienvenida a nuestras tierras. Y después, todos juntos, Unidos por nuestra fe y nuestro cariño a la Mare de Deo, la portaremos sobre una carreta de b u e y e s y la depositaremos, arropada con cánticos y alabanzas, en la Basílica de Santa María, en su casa de Elche. Más sentido son los aplausos también de las miles de personas que están en estos momentos en la playa del Tamarit, presenciando el arca de pie y en su interior la imagen de la Virgen de la Asunción coronada. p o r parte de Sacramento Alvear, como cada año, de la, del hallazgo de la Virgen de la Asunción en la playa del Tamarit, acaba en este punto y ahora empiezan las emociones y la,、eh, el público asistente con los aplausos, los vivas a la Mare de Deu, cantó paseando por la playa y preparándose para iniciar la romería hasta Elche. En tanto, vendrá a las 3 de la tarde. Volveremos a retransmitir en directo ese momento en el que llega al arco del ayuntamiento para anunciar, invitar a todos los c i u d a d a n o s a la playa, a ver a la patrona. Por la tarde llegará a la Basílica de Santa María y mañana tendrá lugar la procesión extraordinaria que por primera vez. La imagen de la Virgen procesionará acompañada por los santos más populares de la ciudad, como son San Antón, San Crispín, San Pascual y San Agatángelo. Y a las 2 de la tarde está previsto el lanzamiento de la mascleta desde el puente de Altamira, por lo que también va a permanecer cortado al tráfico a partir de las 8 de la mañana del Día de la Virgen, del 29 de diciembre. Y estas son las actividades para hoy, pero ayer se llevó a cabo el acto en el salón de plenos del Ilicitano Ausente, que tiene como objetivo recibir a todos los que regresan a casa por Navidad. Un acto que se retoma junto a la Sociedad v e n i d a de la Virgen, en el que este año se ha distinguido a José Gómez, empresario del calzado que vive en Elda. Previamente se ha celebrado la Eucaristía en Santa María, en homenaje a los ausentes fallecidos. Del acto nos habla hoy Nuestra compañera、eh, Marga García, cuya crónica pues, se, se la ofrecemos a continuación. Buenos días, Marga. Cuéntanos cómo fue el ilicitano ausente de ayer. Muy buenos días, r o s El Salón de Plenos del Ayuntamiento abrió ayer sus puertas a los ilicitanos que residen fuera de la ciudad por motivos laborales o personales. Se trata de un acto de recibimiento de todos aquellos que vuelven a casa por Navidad. En el día del ilicitano ausente se distinguió a José Gómez Segura. Empresario del calzado que vive en ELDA y que tiene una estrecha vinculación a las tradiciones ilicitanas, así como a la Mare de Deu. Además, se distinguió a numerosos ilicitanos que viven en otros lugares de España o en el extranjero, en ciudades como Suiza, Luxemburgo o Washington. El alcalde reconoció. Que sean embajadores de su ciudad natal y que divulguen las tradiciones y el patrimonio ilicitano allá donde vivan. El presidente de la Sociedad v e n i d a de la Virgen reconoció lo esperadas que son estas fiestas tras dos años sin celebrarse a consecuencia de la pandemia. Previamente se celebró una Eucaristía en la Basílica de Santa María en honor a los ilicitanos fallecidos durante el año. Pues escuchamos a José Gómez. De la festa, desempeñando varios papeles importantes, Santiago el Mayor, en el Ternari, San Juan, Santo Tomás y el Gran Rabino, entre otros. También diré que mi padre cantaba en el Misteri, como yo, por amor a la Virgen de la Asunción. Me lo dijo muchas veces. Por todo ello y algunas cosas más que me llevarían mucho tiempo a exponer, deseo desde este atril brindarle un homenaje póstumo. Acabo diciendo: Elche ciudad única y singular a la que amo. Palmiral, patrimonio de la humanidad, igual que su misterio, a los que amo. Visca Elche, visca la m a r e de Deu. Pues el programa La Glorita también va a rendir homenaje a otro ilicitano ausente, al ilicitano Iván a g u l l ó cosmólogo y el primer físico español en ganar hasta en dos ocasiones un prestigioso premio internacional. Que comparte con Stephen Hawking y con otros dos científicos premio Nobel. Está considerado como uno de los científicos más importantes del mundo. Lo tendremos sobre las nueve menos cuarto aquí en La Glorieta. La Glorieta con Rosemary Alonso. I was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 Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos b r i Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Escuas, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dendal Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. i s t e Cripto, Etimer, Perretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló c i t r o ë n e c u s Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles.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 Pues cuando queda un minuto para llegar a las siete y media, vamos con la crónica deportiva. José Antonio González nos ofrecerá declaraciones del portero Edgar Badía. Dice que están mentalizados y van a por todas. Necesitan esa primera victoria de la temporada mañana en el Metropolitano. Y también declaraciones del presidente del club, del Elche Club de Fútbol, Joaquín Buitrago, por esa junta extraordinaria de accionistas que se celebró ayer martes. Muy buenos días, José Antonio. Cuéntanos. Hola, muy buenos días. El Elche Club de Fútbol ultima su preparación de cara al duelo de Liga ante el Atlético de Madrid con la última sesión de entrenamiento este miércoles desde las diez y media de la mañana en el Martínez Valero, a puerta cerrada. El equipo licitano despide el 2022 el próximo jueves a partir de las nueve y media de la noche con su visita al Metropolitano. Para ese encuentro, el técnico Pablo Machín tiene las bajas seguras de j o s a n y j o ó n por lesión, más la de Gerard Gumbau por sanción. Tampoco estará la u t a r Blanco, porque recordemos que no será inscrito hasta el mes de enero. Polirola y Nico Fernández ayer pisaron el césped del 10 y borra, pero trabajaron aparte, por lo que se antoja difícil que puedan estar disponibles. Pese a las bajas y la categoría del rival, el portero Edgar Badía confía en sacar la primera victoria del curso. Sí, nosotros vamos convencidos de que, de que si somos competitivos y que, y que sabemos lo que hay que hacer, pues al final lo hemos trabajado durante todo este tiempo. Tenemos muchas opciones de ganar, como contra cualquier rival. Al final, nosotros miedo nunca hemos tenido,、eh, no vamos a tener ahora, y somos conscientes de que pues, hay que dar un paso al frente en cuanto a competitividad, no cometer errores y, y saber aprovechar nuestros momentos. ¿no? Pero sí que es cierto que, que veo al equipo convencido de que ahora mismo podemos competir de t o d a t o a cualquier rival, independientemente que obviamente jugamos en campo del Atlético de Madrid, que es un equipo espectacular con jugadores de talla mundial en todas sus líneas. Y bueno, nosotros nos fijamos más en nosotros, ¿no? en que, que debemos dar ese paso al frente en cuanto a ser más competitivos. Por cierto, destacar también que ayer martes el club llevó a cabo la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en el Martínez Valero. Fueron aprobados todos los puntos del día y el ejercicio volvió a dar un saldo positivo. Habla el presidente Joaquín Buitrago. El, el club a nivel económico está totalmente consolidado, totalmente saneado y en base a, a, esa, a esa fortaleza económica es con la que pensamos seguir creciendo. El técnico Pablo Machina hablará en la rueda de prensa previa al duelo ante el Atlético este mediodía. Todo lo que cuente lo escuchamos a partir de la 1 y 20 en El Chempunta. Hasta luego. Bueno, todavía no se va José Antonio porque nos tiene que hablar del partido que se disputa hoy, esta tarde. Llega el undécimo partido de fútbol sala solidario entre la prensa deportiva de Elche y el Juventud Delche. De el evento tendrá como objetivo la recogida de juguetes nuevos en beneficio de Safami, la parroquia Sagrada Familia de Elche, para que ningún niño o niña se quede sin regalo estas Navidades. José Antonio, cuéntanos. Así es, esta tarde a las ocho, Elche tiene una nueva cita solidaria.、A、esa hora tendrá lugar la undécima edición del Partido Solidario de Fútbol Sala entre los periodistas y el Juventud de Elche en el Pabellón de Carrus. El evento, organizado por la prensa deportiva, regresa en este 2022 tras el parón por la pandemia y servirá para recoger juguetes nuevos en beneficio de Safam y la parroquia Sagrada Familia de Elche. El partido contará con la colaboración del equipo senior femenino del Juventud de Elche. Además, Como novedad, por primera vez el duelo se va a disputar en modalidad mixta, en lugar de hombres contra mujeres, como en anteriores ocasiones. El objetivo es ofrecer un espectáculo de fútbol sala dentro de nuestras posibilidades a todos aquellos asistentes que quieran colaborar con la causa. Es importante remarcar que los juguetes aportados deben ser nuevos y servirán para que ningún niño se quede sin regalo en estas Navidades. Deporte, solidaridad y espíritu navideño se darán cita de nuevo en Carrus esta tarde a partir de las 8. Os esperamos. El tiempo en t e l e e l c Radio Marca con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la v q u e r í a del c a m d l c h Molvan día, el anticiclón nos sigue dejando noches frías y días primaverales. Y es que con la ausencia de nubosidad y de viento durante esta madrugada en el sur del c a n d a e s las temperaturas nocturnas han bajado a valores en torno a los 3-4 grados. En la playa del Tamarí, i con la influencia marítima, la temperatura nocturna prácticamente no ha bajado de los 9 grados. Y aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telael, una mínima en torno a 10 grados. Hoy tendremos una jornada con ambiente soleado. Los romeros encontrarán algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, viento en calma, y ya por la tarde, a primera hora, en torno a las 3 de la tarde, para la carrera de Cantó en la ciudad alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 21 grados. Una tarde con paso de algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, pero en general ambiente soleado y ausencia de viento. Mañana jueves, día festivo, predominio de cielos despejados con algún intervalo puntual de n u b o s i d a d de tipo alto. El viento flojo de componente oeste, rachas en torno a los 20-25 k m por hora, viento que animará el ascenso de las temperaturas máximas que van a rondar los 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Y hasta final de año continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, temperaturas por encima de los 21 o 22 grados, y ya a partir del domingo recibiremos al 2023 con un mayor aporte de nubosidad y progresivamente irán bajando los valores térmicos.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 Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosemary Alonso. 2022 lo comenzamos con las mascarillas puestas y con la variante Omicron empujando esas campañas masivas de vacunación. Y lo hemos terminado con la recuperación de la normalidad. Millones de vacunas caducadas, además, en los almacenes de este país. Pero con las mismas imágenes de enfermos en China que hicieron temblar a todo el mundo. Hace dos años. Por ello, la Glorita quiere acabar este año con uno de los expertos que nos ha ayudado mucho a comprender durante este tiempo lo que estábamos viviendo. Él es el catedrático de Salud Pública de la Universidad de Alicante y director de la Cátedra Balmis de Vacunología, José Tuels. Muy buenos días.、Eh, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues vamos a hacer balance de 2022. Nos hemos olvidado de la pandemia, eso sí, nada más estallar la guerra en,、Uca、en Ucrania. Sabemos que empezó con una expansión de contagios este año, pero descendió también, igual que, que se expandió el número de contagios, luego vimos un descenso bastante considerable que nos permitió recuperar la normalidad. Ahora, ¿en qué momento estamos? Bueno, en un momento de, de olvido, ¿no? Estamos intentando olvidarnos que, es, que ha pasado la pandemia y mediáticamente ya no es de interés y epidemiológicamente sí lo es, pero, pero no se quiere investigar demasiado sobre lo que está pasando ahora. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Se ha frenado la lucha farmacológica para nuevos tratamientos? Porque siempre oíamos de nuevas vacunas, pero en 2022 ya no hemos, ido, no hemos oído nada. ¿Qué vacunas tenemos en estos momentos? ¿Son eficaces? Bueno, las vacunas son las mismas que había,、eh, algunas de ellas, a las de ARN, mensajeros, se les ha introducido alguna pequeña variación que cubra a las variantes nuevas de Omicron y poco más, pero si usted acude a las páginas del ministerio,、eh, verá que lo que se, se incide es en que más de 40 millones de españoles, es decir, más del 90% de la población, ha recibido al menos dos dosis, pero no se habla ...de cuántos han recibido tres dosis ni cuántos han recibido cuatro dosis no se hablan la cuarta dosis no está teniendo un éxito eso las vacunas por lo que se refiere a las vacunas y, y por lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica pues es muy mala ...es decir, no se, no se está haciendo、eh, l de, la, la declaración de casos los mayores de 60 años se declaran los menores de 60 años no vigilancia epidemiológica de los contactos no se está haciendo Parece que de alguna manera、eh, se quiere silenciar la epidemia, ¿no? Pero, ¿esto en qué nos puede perjudicar? Porque, vamos a ver, ¿esta epidemia ahora está controlada, está desbocada, puede provocar más muertes, puede llevarnos a situaciones de, del año 2020? No, no, probablemente no, porque ya ha, ha habido en España, ha habido. 13 millones más de 13 millones de casos conocidos no declarados no se conocen entonces por un lado eso por un lado y luego fallecidos en españa conocidos fallecidos por c o v i d son 116 mil、eh, ahora mismo están falleciendo personas Sí, pocas personas está habiendo casos sí sí pero en fin、eh, la, pero los datos se dan con escasez、eh, con, con a cuenta gotas Se dan cada cada dos semanas y se dice que han habido dos mil casos dos mil quinientos casos que ha habido 40 o 50 fallecidos es decir estamos en una situación grave que como usted dice sea preocupante para cara a, al próximo año vaya a ver、eh, recrudecerse la pandemia no no estamos en esa situación、eh, se ha superado gracias a la vacunación sí pero Se nos está olvidando algo muy importante y, es, y son dos cosas. Una, la, las consecuencias de la COVID con lo que se llama el COVID largo el COVID persistente. Este afecta a una de cada diez personas y hay personas que están teniendo problemas cardíacos, respiratorios, del sistema nervioso, del aparato digestivo,、eh, personas que están sufriendo un cuadro、eh, de fiebre, fatiga,、eh, tos, dentro de la, los aspectos ne neurológicos nerviosos、eh, dolor de cabeza ansiedad mareos eso otra cosa que se llama niebla cerebral esto ni se está hablando de esto ni se está haciendo nada por esas personas eso en primer lugar en segundo lugar cara a una posible pandemia no se han refortalecido los sistemas de vigilancia no se ha contratado más gente para que en una hipo hipotética nueva epidemia se pongan en marcha mecanismos rápidos que permitan detectarla la agencia de salud pública nacional que se iba a hacer dónde está yo no soy alarmista y menos en navidad en un periodo de navidad pero que no se están haciendo bien las cosas es evidente porque los, los gobernantes se han relajado también los gobernantes mira, a los gobernantes les interesan las elecciones los gobernantes en general son la gente más mediocre del país no El que no sirve para nada se mete a político. Y entonces,、eh, pues, ¿qué van a hacer? Si son cortitos. Eh, gobiernan eh, no en base a, a la epidemiología, a las necesidades epidemiológicas del país, sino a lo que les dice el CIS de los votos, de la tendencia de voto. Se gobierna con el CIS en la mano. Y el CIS ya se sabe, lo patatero que es, pues imagínese. Preocupantes declaraciones. No, no, no, no, no, no, es la realidad. Es decir, ¿Qué, qué, ¿A quién le importa que haya personas de baja con ese long COVID y qué se está haciendo por esas personas? Dígamelo. ¿Quién se está preocupando por la posibilidad de una nueva pandemia, la tan cacareada y anunciada Agencia de Salud Pública Estatal? ¿Dónde está? ¿Se han reforzado los sistemas de vigilancia en la Comunidad Valenciana? ¿Se ha contratado gente en epidemiología para que haga seguimiento de los casos? No. Dígame usted entonces. ¿Tenemos a un médico como conseller de sanidad? Bueno, a un, a un médico que es epidemiólogo. Bueno, José Tuels, al margen de la crítica política, que evidentemente es razonable, la que está usted realizando, Tuels, ¿qué nos espera en 2023? Lo digo porque después de ver las imágenes de China, ¿qué puede pasar en 2023? Pues mire, usted es un ejemplo de país que lo hizo mal y es un ejemplo de país dramático, un ejemplo dramático. de que visto que no se podía tener al país encerrado en su casa, ha optado por hacer la política contraria a la que venía haciendo. Y entonces ahora van a tener un periodo de muchos fallecidos, de, pues por, van a pasar por lo que nosotros pasamos hace dos años. Habrá crematorios ocultos, habrá...、Mmm, no, no, si usted se va a la, a la, a la OMS y mira los, los casos y los fallecidos de China, no aparecen. Es un país que dramáticamente está sometido a un régimen cuya mayor eficacia、eh, se basa en el silencio y la ocultación de datos se sabe algo usted recuerda que fue una comisión de la oms a investigar dónde había aparecido la pandemia y por qué si、sí, dónde、claro. están los resultados de aquella investigación no se ha sabido qué ha originado la pandemia p o r q u é porque se originó en un país donde el silencio y la ocultación de datos es una tradición ¿Cuándo podrá dar por extinguida esta pandemia a la OMS? Una pandemia se declara extinguida cuando dejan de producirse casos de una forma masiva en distintos países.、Eh, ahora mismo se están produciendo casos en todos los países europeos, y, en fin, en la India y en China, no le digo, es、eh, decir, de, de, extinguida la pandemia、mm, será pronto. A lo mejor es el año que viene, pero depende de que los países no oculten datos en primer lugar. Y, y, de, y, y depende de que los casos se hayan、eh, localizado y que no sea, se produzcan globalmente. Pero todavía se siguen produciendo gas, casos globalmente. Que no son los mismos, excepto China, que no son los mismos que hace dos años, evidentemente. Que la perspectiva es buena, sí. Que hay que tener esperanza de que esto se cierre definitivamente, sí. ¿Que las cosas para un futuro se están haciendo mal? También, porque no se está previendo que pueda venir otra epidemia. Y los mecanismos son la vigilancia epidemiológica, la declaración de casos, el seguimiento de casos, cosas que son el ABC de la epidemiología. ¿Aconseja quién debería vacunarse? Los mayores de 60, los mayores de 80 años en estos momentos, en estas navidades. ¿Quién debería ponerse esa cuarta dosis? Bien, esa cuarta dosis, en primer lugar, quien se lo tiene que poner son las personas que están inmunocomprometidas, que tienen enfermedades que、eh, de alguna manera reducen su sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque sus defensas, que es al fin y al cabo los anticuerpos, disminuyen y entonces necesitan continuamente o necesitan refuerzos, como pasa con otras vacunas, necesitan refuerzos para...、Mmm, para tener un nivel de anticuerpos suficiente eso en primer lugar la edad es otra consideración quizá los mayores de 80 usted ha dicho los mayores de 60 también se pueden incluir los mayores de 60 pero puede haber menores de 60 que por sus enfermedades o bien crónicas o bien o bien además de las crónicas las inmunocomprometidas las, perso las personas que tienen están tomando determinados tratamientos pues Merece, merece la pena que se la pongan. Y a la población sana, dejarla en paz, ya. A la población sana, en principio, una persona que ha recibido tres dosis de vacuna y además ha pasado la COVID, una cuarta dosis no le va a,、no、le va a hacer producir más anticuerpos, ya, ya tiene suficientes anticuerpos. Estoy hablando de una persona sana. ¿Se han visto las recomendaciones? ¿Hay recomendaciones claras? No. Ahora se ha dicho, ¿se pueden vacunar los menores de 60? ¿Con qué criterio? ¿Solo la edad? No. h a b í a que decir los menores de 60 que tengan determinado riesgo. ¿Por qué? Porque tengan comorbilidades. Es decir, alguna enfermedad que aconseje esa cuarta dosis. ¿Eso lo ha visto usted en algún sitio? No. José Tuels, en estos momentos la COVID hay perspectivas buenas de cara al 2023. Ha dicho que podría darse por extinguida la pandemia, pero que pueden venir otras más.、Eh, ha sido muy crítico porque nos están haciendo los deberes, luego nos cogerá、eh, el toro、eh, a este país, como ha sucedido, como siempre está sucediendo, por la falta de planificación en todas las cosas. Pero, ¿qué hay de la gripe? Las gripes han cambiado,、eh, ¿cómo, ¿cómo está en estos momentos? La gripe, la, mire, mire usted, la gripe tiene la misma dinámica que, tiene, que viene teniendo、eh, desde hace muchos años. La gripe,、eh, no existe una vacuna universal para la gripe, eso en primer lugar. ¿Por qué? Porque no interesa. Imagínese usted que yo le ofrezco una vacuna contra la gripe, que con una dosis ya no tiene más, más vacuna de gripe que vacunarse el resto de su vida. Pues se la pondría un par de veces y ya está. Eh, y ya está pero no es lo mismo eso que ponerse toda la población todos los años una vacuna vale una vacuna que no es que ha probado y no lo hemos probado nosotros solos ha probado en muchos sitios que no es su dosis de su, su, su, su nivel de eficacia no es muy alto el año que se acerque se acierta con la cepa circulante pues puede alcanzar un 50 un 60% de eficacia el año que no No llega a un 30%. Estoy hablando de datos publicados, no de datos inventados. Y estoy hablando con la realidad. Me gustaría contar otras cosas, pero, pero es la realidad. Entonces, la vacunación de gripe, le digo lo, lo mismo que le he dicho con la COVID. <coughs> Hay personas que por, su, por sus enfermedades, por su cuadro respiratorio, porque son personas que tienen una edad, un conjunto de enfermedades cardiovasculares o cardio-respiratorias y, y, y vasculares, Pues、son personas que cuando viene una gripe pueden verse afectados y, la, y, y morir por una enfermedad asociada a la gripe. Cuando una persona muere después de pasar una gripe, no muere por la gripe en sí, sino por una complicación de la gripe. Por ejemplo, una neumonía. Una neumonía neumocótica que se produce porque los pulmones han quedado fastidiados por la gripe que se ha pasado y entonces la persona muere por una neumonía. Por eso la, es conveniente que esas personas que padecen problemas respiratorios y demás, se vacunen de gripe. Una edad, bueno, se puede decir mayores de 65 años, pero hay personas menores de 65 años que son broncópatas y deberían de ponerse la vacuna, y hay personas de 75 años que en su vida han fumado, que están la más de sanos, y bueno, y la vacuna, pues, es un criterio que tiene que ser más por las características de las personas. Deberíamos de avanzar hacia una vacunación personalizada. Cada persona va a necesitar en un futuro, y es lo que se, llama, va, se va a llamar vacunología personalizada, más que seguirse por un calendario de a tal edad tal esto, tal esto, tal esto, no, la persona por las características personales, por sus、mm, posibles patologías, por su edad, distintas variables, incluyendo la edad, va a necesitar unas vacunas y otra persona a lo mejor de la misma edad va a necesitar otras. Pero esto es, estamos hablando de futuro. Respecto a la gripe, pues es buena para las personas que van a padecer algún tipo o que padecen algún tipo de riesgo. Personal sanitario, pues las personas que trabajan en primera línea, en las UCI, en urgencias y demás, conviene que se vacunen. ¿Por qué? Porque pueden ser transmisores de la enfermedad. O sea, que conviene que se vacunen de gripe. Es decir, que por la propia idiosincrasia de las personas, Debería de ser unas vacunadas y otras a lo mejor no lo necesitan tanto. Pues, José Tuels, ¿qué le va a pedir a los Reyes Magos? Eh, transparencia eh, y toma de decisiones inteligentes. Me quedo también con ello,、eh, después de escucharle. Y, y por último, enhorabuena, porque es el único de la provincia、eh, vacunólogo que pertenece a la Real Academia de Medicina. Así es, muchas gracias.、Eh, formo parte de la Real Academia. Y... ¿Qué puede hacer usted dentro de esa institución? ¿Qué se puede hacer como académico? ¿Usted puede llegar a los órganos, a esos consejos asesores que, que se g u a r d a b a tan en secreto y asesorar al gobierno?、Eh, bueno, la Academia tiene una serie de funciones.、Eh, ya estamos trabajando en cosas relacionadas con las vacunas.、Eh, los consejos asesores, como usted bien ha dicho,、eh, son secretos. y forman parte de, de, de, de, lo, de, de, de lo contrario a lo que yo he pedido. Yo he pedido transparencia, recuérdelo. Gracias, t w e l l s De nada, buena Navidad, buena, buena entrada de año. La Glorieta con Rosmarie Alonso. I was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 b r a Ilicitana, Talleres Hermanos b r i Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Escuas, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mister Cripto, Etimed, Perretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan a g u l l o Citroen, Ecus, Llorens Automoción, a Restaurante Espacio, Automóviles Criptos, Crespo, concesionario oficial Ford, estación de servicios El, supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, autodesguaces Alicante y materiales Cano. Recuerda, este jueves a las 9 de la noche, Atlético de Madrid Elche, en Marcador. Pues vamos con la crónica deportiva. José Antonio González, cuéntanos, buenos días.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 Pasa un minuto de las 8 de la mañana de este miércoles 28 de diciembre. Vuelven a repicar las campanas de Santa María como lo han hecho a las 7 de la mañana, porque es el día en el que conmemoramos la llegada de la Virgen de la Asunción, la patrona de i l c h e a la playa del Tamarit. La leyenda nos cuenta que fue una mañana fría de 1370, hace 652 años. Cuando el guardacostas francés cantó, vio un arca flotando en cuyo interior estaba la imagen con el guión del m i s t e r i y con el lema Socceraelt. Miles de personas asisten a esta representación del hallazgo en la playa del Tamarit. Allí está nuestra compañera Miriam Quesada. Hemos retransmitido a las 7 en Facebook este acto en directo tan esperado y destacado de nuestras fiestas de invierno. Ahora está en estos momentos realizándose la misa y preparándose todas las personas que se han trasladado en autobús hasta la playa del Tamarit y en coches particulares, preparándose para salir en romería y tendrán buen tiempo, lo acaba de decir Vicente Bordonado en su previsión. Hemos tenido 9 grados de temperatura a las 7 de la mañana ahí en la playa, pero. Alcanzaremos una máxima de 21 grados. Tendremos una jornada con ambiente soleado.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 Para comenzar esta etapa con una nueva contabilidad y con el mismo fin, rentabilizar el tejido productivo de la provincia. Y el nuevo presidente de la Acequia Mayor del Pantano, Francisco Picó, estuvo ayer aquí en el programa La Glorieta. Aseguró que su prioridad es reunirse con todos los grupos políticos. Quiere hacer un frente común para conseguir fondos europeos y del resto de las administraciones públicas.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 que Los gobernantes no estén tan pendientes de las elecciones y que cumplan con lo anunciado, que refuercen la vigilancia de las epidemias. Advierte que no se está atendiendo a los afectados también por las consecuencias del COVID persistente y que no se está preparando al país para posibles nuevas epidemias. Y en la crónica deportiva, José Antonio González nos está ofreciendo las declaraciones de Edgar Badía, quien afirmó ayer que están listos para ganar al Atlético en el Metropolitano mañana jueves a partir de las nueve y media de la noche. También estamos escuchando las declaraciones del presidente del club, Joaquín Buitrago, por la Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebró ayer martes. La Glorieta.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 Del arca con el guión del m i s t e r i en la playa del t a m a r i z Tras el hallazgo del arca, se ha procedido a iniciar la romería.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 Por ello, este puente, atención a los conductores, se cierra al tráfico a partir de las 7 y media de la mañana hasta las 11 de la noche y a las 7 de la tarde se cerrará un tramo del cauce del v i n a l o p ó según nos informan desde la policía local, la portavoz María José Aranda. Por ello, les informamos que a las 7 y media de la mañana se cortará el acceso al puente del ferrocarril por los trabajos de instalación de los artefactos pirotécnicos.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 Y mañana tendrá lugar la procesión extraordinaria. Por primera vez, la imagen de la Virgen irá acompañada por los santos más populares: San Antón, San Crispín, San Pascual y San Agatángelo. Y a las dos de la tarde está previsto el lanzamiento de la m a s c l e t a desde el puente de Altamira, por lo que va a permanecer cortado al tráfico también a partir de las 8 de la mañana.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 Acabo diciendo, Elche, ciudad única y singular, a la que amo. Palmiral, patrimonio de la humanidad, igual que es un misterio, a los que amo. Visca Elche, visca la madre de Deu. Pues hoy nosotros también la glorieta va a rendir homenaje a otro ilicitano ausente, al físico cosmólogo Iván a g u l l ó que se encuentra como profesor. Y científico e investigador en la Universidad de l u c i a n a en Estados Unidos. Es uno de los mayores científicos del mundo y nosotros, aquí como Ilicitano, queremos entrevistarlo. Lo haremos sobre las nueve menos cuarto de hoy. También hemos entrevistado en el programa La Glorieta al catedrático de salud pública y único epidemiólogo de la provincia que pertenece a la Real Academia de Medicina, José Tuels, para hacer balance de este año. Tuelz ha lamentado la gestión que se ha realizado desde los gobiernos de esta emergencia sanitaria. Ha pedido mayor transparencia, políticos más inteligentes y espera que en 2023 pueda darse por extinguida la pandemia de la COVID, siempre y cuando los países no oculten sus datos como lo está haciendo China. La pandemia se declara extinguida cuando dejan de producirse casos de una forma masiva en distintos países.、Eh, ahora mismo se están produciendo casos.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 También denuncia que los gobernantes solo le están interesando las elecciones del próximo año y no están cumpliendo con lo prometido ni reforzando los sistemas de vigilancia para posibles epidemias. Advierte que el sistema sanitario se está olvidando de tratar también las consecuencias del llamado COVID persistente. Estamos en una situación grave que, como usted dice, sea preocupante para cara a, al próximo año.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 También ha señalado que contra la gripe las vacunas no son tan efectivas si un año no se acierta con la cepa y ha asegurado que se debería trabajar por realizar una vacunación personalizada. Y la ocupación hotelera en noviembre ha alcanzado el 80% y ha superado a las cifras del mismo mes de 2019. Es una noticia que nos amplía ICIAR Martínez. Buenos días. Buenos días, Ross. El penúltimo mes del año ha terminado con una tasa de ocupación hotelera del 80%, superando así las cifras del mismo mes en 2019, el año p o s pandemia. Las cifras de rentabilidad también han sido buenas, según a ETE, ya que el precio medio ha sido de más de 61 euros, cerca de 9 euros más que en noviembre de 2021. Con todo ello, noviembre ha sido el mes que ha dado continuidad a todo un 2022 al alza, a pesar del incremento. De los precios de la energía y otros suministros. A las buenas cifras de ocupación hotelera han contribuido eventos como el Congreso de Tecnia Acústica o el Congreso de Psicología Clínica. Según AETE, esto demuestra la repercusión que tienen los congresos en la ocupación hotelera y el resto de actividades turísticas de la ciudad. Por ello, piden avanzar en materializar el proyecto del Palacio de Congresos para la ciudad. Y antes de acabar el año, la institución federal alicantina ha comenzado una nueva etapa. Deja de llamarse IFA y a partir de ahora comienza como Firalacán. Ayer se constituyó su consejo de administración, que tiene como objetivo el mismo: promocionar y dinamizar todo el tejido productivo de la provincia, pero con éxito. El consejero de Economía, Rafael Climen, señaló que se empieza otra vez desde cero y con una nueva contabilidad. A través de, diría yo, de cero. Habiendo cubierto, pues yo diría que la mala gestión de la que veníamos de, de Feria Alicante, y lo que pretendemos es a partir de este momento pues, generar orden jurídico, generar estructura, e iniciamos hoy con esta, este Consejo de Administración con esa idea ¿no? de, de hacer de Feria Alicante、eh, pues、ese ente de. Promoción económica y dinamizar, en definitiva,、eh, pues、todo el tejido productivo de, de Alicante. ¿no? El alcalde también dijo que esto supone un punto de inflexión entre la desastrosa gestión del anterior gobierno y esta nueva fórmula jurídica. Un punto de inflexión entre un pasado、eh, caracterizado, un pasado un heredado del anterior gobierno, caracterizado por una gestión económica desastrosa que dejó una deuda ingente que se ha tenido que asumir y、eh, absorber por parte del actual c o n s e i gestión. l una Y el Museo de Pusol también comienza una nueva etapa. El Patronato de la Fundación Pusol aprobó esta semana su primer presupuesto y su plan de actuación, que asciende a más de 188 millones. Mil euros para el próximo año. Además, en la primera reunión de este órgano gestor del patrimonio UNESCO se ha fijado la hoja de ruta para 2023, formada por actividades de investigación y acciones de difusión. Ayer entrevistamos al director gerente de la Fundación, Rafael Martínez, y destacó la importancia de esta reunión, ya que fija esa hoja de ruta para el próximo año. Fue la primera, después de ser constituida la Fundación, Y es la que,、pues、la que marca el punto de arranque de lo, que, de lo que será a partir de ahora el ritmo cotidiano de, de la Fundación. Presentar un plan de actuación y una, una propuesta d e plan de actuación y una propuesta de presupuesto y por tanto fijar、eh, la herramienta base que va a guiar el funcionamiento y el trabajo de la Fundación durante 2023. Por tanto, esta reunión、bueno, había que tenerla, como es lógico, para, para fijar esos puntos. Y una buena noticia: sindicatos y patronal han logrado firmar el nuevo convenio colectivo del calzado para 2023. Las negociaciones se habían estancado desde hace meses y el 1 de diciembre los sindicatos mayoritarios convocaron una jornada de paro para presionar a la patronal. El servicio de arbitraje del Ministerio de Empleo medió en el conflicto y puso sobre la mesa una propuesta que ambas partes, después de estudiarla ayer, dieron, la dieron por buena. Firmando el nuevo convenio del calzado que contempla una subida salarial del 12,5%. Será de un 4% este año, con atrasos desde el 1 de julio, otro 4% en 2023, 2,5% en 2024 y un 2% en 2025. Y a esto hay que añadirle la cláusula de revisión salarial. Al finalizar el periodo de vigencia, se revisará al alza hasta una diferencia máxima. Del 3% a partir de 2026. También la jornada anual actual de 1.788 horas se reduce en cuatro horas el próximo año, en otras cuatro horas en 2024 y otras cuatro en 2025. Son algunas de las mejoras incluidas en el convenio. Y ayer también tuvimos aquí en el programa La Glorieta Francisco Picó, el nuevo presidente de la comunidad de la Acequia Mayor del Pantáneo. Llega al cargo para continuar con la gestión que su padre y tíos ya realizaron. Su familia ha tenido en esta comunidad de regantes, la más antigua de la ciudad y la columna vertebral del Palmeral histórico, un papel importante, una responsabilidad de conservar todo un sistema de riego que es patrimonio de la humanidad. Como tal, Francisco Picó ha señalado que su primer objetivo es hablar con todos los grupos políticos para hacer un frente común y conseguir los fondos económicos que se necesitan para mantener una infraestructura hidráulica de gran importancia histórica y cultural. Hay muchos proyectos que realizar, como recuperar el canal del desvío, el salto del agua o instalar una planta desaladora para mejorar la calidad del agua del pantano. generaciones Que lo conozcan porque está un poco perdida esa cultura. Recuperar la cultura del agua, recuperar o intentar recuperar todo el patrimonio histórico que tiene, como es el canal del desvío, intentar recuperar el salto de agua, intentar poner en funcionamiento una depuradora, una desaladora para recuperar y mejorar el, el riego. En, a fin de cuentas, intentar de alguna manera volver a poner a la comunidad a la c i c l o e a mayor del pantano en lo que ha sido de, de siempre, n o es uno de los. De los pilares de la cultura del agua ilicitana y además es uno de los pilares básicos de la, de, de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad del, del Palmeral. No ...no se entiende una cosa sin otra, n o el sistema de regadío. Y ayer la Asociación de Belenistas del Che dio a conocer el listado de los ganadores en el concurso de este año de los belenes. Los premios se entregarán mañana en el Gran Teatro para la categoría de populares. Ha sido Josefa Asencio Huerta. La que se ha alzado con el primer premio. El de categoría infantil ha sido para la familia Ruiz Pascual. La parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados del barrio del sector V ha sido la ganadora un año más. Y, en, y el colegio Carmelita se ha alzado con el primer puesto, mientras que la clase de primero de infantil de Jesuitinas ha conseguido el primer premio. Todos ellos se entregarán mañana a las 12.40 en el Gran Teatro. Y anoche, en la iglesia de San José, la Asociación de Guitarristas Música Abierta, la organizadora del Festival de Guitarras Cita de Elch, con motivo de su 25 aniversario, celebró un concierto con entrada gratuita. El artista invitado fue Manuel Martínez Ariza, premio Calendura, en la anterior edición del pasado año. Tras la actuación, se llevó a cabo una cena de fraternidad. Y la Asociación en Defensa de los Derechos LGTBI, DIMOV, Presentó ayer un libro recopilatorio con todas las obras que se han presentado a su primera edición del concurso de microrelatos, celebrado el pasado mes de abril. Se distribuirán de forma gratuita medio millar de ejemplares editados en bibliotecas, librerías, centros educativos y en sus redes sociales, ya que se podrá descargar en formato e-book. Así, la asociación visibiliza las 22 historias presentadas a concurso y que contribuyen a la creación de referentes dentro del colectivo LGTBIQ. La Glorieta con r o s m a r y Alonso.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 パパ、yes <one>、ノエル、イロー、レイ s マゴス、パサラン、ポッチ、デス、アン s ィクリス、エル・カストロ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッ a ポッチ、ポッチ、e ッチ、ポッ en ッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポ e チ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッ l ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポッチ、ポ s チ、ポッチ、ポッチ、ポーポッチ、ポッチ、l s p a r a ッチ、ポポッチ、ポッチ、ポポポポポポポチ、ポポチ、ポチ、ポ Mercat Plaza Barcelona, Mercat Plaza Madrid, Mercat de San t Josep, Mercat Central Delt. Trobarás los mejores preos productos y la mejor atención. Mercats Delt. Bon Nadal, feliz compra. r e g i d o r i a de Mercats, Ayuntamiento Delt. Esta Navidad, la Plaza de las Jeps se convierte en la Plaza del Nadal.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 Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos b r i Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Escuas, Todo Palmera, Pollos Guerrero, d e n t a l Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. i s t e Crypto, Etimer, Perretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juana g u l l o Citroen, e c u s Llorens Automoción, Restaurante Espacio,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 Pues José Antonio González nos está contando con declaraciones del portero Edgar Badía, cómo están de mentalizados para poder conseguir mañana su primera victoria por parte del Elche Club de Fútbol, frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. A partir de las nueve y media comienza el partido, pero el programa marcador a las nueve de la noche, aquí en Tele Elche Radio Marca. También José Antonio González nos está ofreciendo declaraciones del presidente del Elche Club de Fútbol, Joaquín Buitrago, ya que ayer se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas. Muy buenos días, José Antonio, cuéntanos.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 Un evento que tendrá lugar esta tarde, como objetivo、eh, pues、la recogida de juguetes nuevos en beneficio de e Safam y la parroquia Sagrada Familia de Elche, para que ningún niño o niña se quede sin regalo esta Navidad.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 ¿Sabías que si eres aparadora y trabajas en casa tienes derecho a contrato domiciliario? ¿Que ¿Trabajes q u e donde trabajes tu jornada es de ocho horas y tienes un salario mínimo mensual de mil trescientos euros? Con la economía sumergida perdemos todas. Si te roban tus derechos, denuncia. Desde la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche te apoyamos y asesoramos. Email de contacto: asociaciónaparadoras.com. Felices y reivindicativas fiestas, campanadas de fin de año con Alba Berenguer y Salvador Campello.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 Anúnciate en la emisora de los éxitos, Activa FM. Infórmate en 966-2247-47 o en publicidad.com. arroba puntal u n n i i c c com... a o punto e s La mejor combinación de éxitos. La mejor. Activa FM. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del c a m Delt. m y b u e n Día, el anticiclón, nos sigue dejando noches frías y días primaverales.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 Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. Hay Westelts, cerca de ti. Y desde el ayuntamiento también、eh, ofrecen el siguiente consejo para ahorrar en la factura de la luz. Desde la concejalía de eficiencia energética hay que usar bombillas de tipo LED frente a otras tecnologías. Una bombilla normal gasta. 0,015 euros a la hora en el mismo periodo de tiempo. Una denvial LED gasta 0 0, 0 2 1 euros a la hora. La Glorieta con Rosemary Alonso. I was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 8 y 38, vamos a ver cómo se circula en una ciudad hoy, 28 de diciembre, un tanto complicada, porque se cierran puentes y se cerrarán también calles con motivo de la romería, del castillo de fuegos artificiales que se lanzará, en definitiva, de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Y para ello, contactamos, como siempre lo hacemos, con la sala de control de tráfico. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, r o m a r i Bien, pues ¿cómo se está circulando con todas estas complicaciones? Bueno, de momento se nota que los escolares están de vacaciones por la situación de tráfico a esta hora de la mañana, que es bastante fluido, pero esto no durará mucho debido a que es un día, como bien has dicho, repleto de actos, sobre todo en la zona centro y en el rabal. Encontramos algo más de tráfico en los puentes, pero sin dificultades importantes. En cuanto a cortes de calle, el paseo de la estación continúa cortado hasta, la, hasta el 9 de enero por el funcionamiento de la Feria Navidad. Los accesos de la Plaza de España continúan cortados por obras y hay que tener en cuenta que hoy, debido a los actos previstos de la Avenida de la Virgen, entre los que se encuentran la romería, carrera de canto y procesión cívica, van a provocar diversos cortes puntuales en d i v e r s o s d í a s importantes de la ciudad. Mucha atención al puente del ferrocarril que ya está cortado en estos momentos y durante todo el día de hoy hasta las 11 de la noche, tanto para el tráfico rodado como para los peatones, por la preparación del castillo de fuegos artificiales. Los desvíos alternativos que se aconsejan son las rondas y circunvalaciones. Y a, para terminar, mucha precaución con los desplazamientos y cuidado con las distracciones al volante que pueden llegar a tener consecuencias muy graves. Al ir de compras, no estacionar en doble fila, utilizar vías alternativas y alejarse de las horas puntas si queremos evitar grandes retenciones. Y si vas a, a pie en bici, patinete o utilizas el bus, mucho mejor.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 Bueno, pues después de la información sobre el tráfico en la ciudad y los cortes que se van a producir y que ya se han producido, como el del puente del ferrocarril al tráfico, vamos a leer las principales portadas de los diarios nacionales de esta jornada, 28 de diciembre. Hay dos noticias que se repiten en todas las portadas. Uno. Lo que el gobierno de Sánchez va a aprobar con su nuevo plan anticrisis para paliar los efectos de la inflación. Y dos, por fin el Poder Judicial desbloquea la renovación al Tribunal, el tribunal Constitucional. El país, por ejemplo, recoge que el Poder Judicial desbloquea la renovación del Alto Tribunal. El Constitucional abre una t a p a de mayoría progresista. También habla sobre el plan anticrisis. El gobierno quita el IVA a alimentos básicos y da 200 euros a 4,2 millones de hogares. El plan contra la inflación prorroga el tope al alquiler de viviendas hasta el mes de junio. Solo habrá ayuda estatal al transporte urbano si ponen su parte las autonomías. El descuento de 20 céntimos al carburante. Desaparece y solo se queda para profesionales. Y los impuestos a la luz y el gas seguirán rebajados seis meses más. Y el servicio ferroviario de cercanías continuará siendo gratuito. El ABC Importada también dice que los alimentos básicos no van a pagar IVA. El gobierno aprueba cheques de 200 euros para rentas bajas, ayudas a agricultores y pescadores y obligará a. A prorrogar los, alquiler, los alquileres que venzan. También hace, recoge、eh, la noticia de que el Poder Judicial desbloquea el Constitucional, pero Sánchez mantiene su reforma. Eligen por unanimidad a dos nuevos miembros del Constitucional que se suman a los del Gobierno y propician un vuelco ideológico. El Mundo también recoge esas dos noticias. Sánchez baja al fin el IVA de los alimentos y espera que tenga. Resultados electorales. La crisis se instala en el carro de la compra. Todo vale el doble. Y el gobierno cede con el constitucional tras los avisos del rey y de la Unión Europea. La razón también trae en portada que Sánchez aparca la mesa de diálogo y desprecia la independencia. Y que el Consejo General del Poder Judicial sortea la Moncloa y cierra el relevo del constitucional. Los 18 vocales eligen a los magistrados. César Tolosa y María Luisa Segoviano. Estos son los titulares de este miércoles 28 de diciembre. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Que sí, Antonio, que es de los mejores restaurantes que he probado últimamente. Y sabes que yo soy de paladar fino. Pues ya estás tardando, que me encanta probar buenos sitios. Solo te digo algunas de sus especialidades: huevo poche, arroz de pato, stick t a r t a r lomos de boquerón en adobo y las croquetas. p r u é b a la de gamba roja.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 Pues lo dicho, la glorieta quiere rendir homenaje a un ilicitano ausente. Iván Agulló es profesor e investigador de la Universidad Estatal de Luisiana, en Estados Unidos, y fue el primer español en recibir el prestigioso premio de la Gravity Research Foundation. Hasta en dos ocasiones lo consiguió. Comparte este galardón con Stephen Hawking o con otros científicos que son premio Nobel. Para que se hagan una idea de la importancia de este reconocimiento que lo sitúa como uno de los investigadores españoles más importantes del mundo. Pues Iván a g u l l ó es de Elche, nació en la pedanía de las Vallas y este genio de la cosmología cuenta con numerosas publicaciones divulgativas, además muy seguidas por quienes quieren conocer el origen del mundo, al estilo de Carl Sagan. Iván a g u l l ó ha sido reconocido este año por el Ayuntamiento con la medalla de plata del Bimilenari y la pregonera Blanca Paloma lo incluyó en su discurso como una de nuestras señas de identidad. Ha llegado a lo más alto, de eso no cabe duda, pero Iván a g u l l ó llegó a ser un caso de fracaso escolar. Dejó los estudios de joven y, al igual que el origen del universo, antes de terminar este año queremos conocer cómo ha conseguido situarse. entre los mejores científicos del mundo muy buenos días iván hola buenos días c ó m o lo conseguiste bueno es difícil de, de decir no uno no tiene una receta planeada las cosas se consiguen pues bueno como cualquier persona que día a día se esfuerza en su trabajo le pone empeño le pone pasión y poco a poco va consiguiendo lo que lo que quiere Pero dejaste los estudios, ¿por qué? Y te pusiste a trabajar, luego volviste a, a, a cursar el bachillerato nocturno. ¿Qué te pasó、eh, de joven en, en las clases? ¿Por qué no estabas motivado? Bueno,、eh, es una pregunta difícil de contestar, ¿no?、Eh, difícil de encontrar un solo factor、eh, en esa ecuación.、Eh, digamos, yo era una adolescente, tenía 14, 15, 16 años.、Eh, vivía en una familia sin tradición intelectual eh, eh, estaba en un sistema educativo el español no donde、eh, digamos a lo mejor faltaba el ingrediente de motivación a los estudiantes no、eh, pues yo seguía los estudios por inercia hasta que la adolescencia y mi círculo pues me llevaron a perder la motivación completamente no sé si nunca nunca lo había tenido Y bueno, y como muchos otros de mis、eh, amigos con la misma edad, pues, pues acabé dejando、eh, el instituto. n o、eh, la, la educación primaria no me fue bien. Eh, eh, entré a formación profesional de aquella época, que ahora son estos módulos formativos, y, pero dure、pues, unos pocos meses. Y me puse a trabajar en un taller de calzado como, como muchos jóvenes y visitanos de aquella época. n o Eh, eh, estuve trabajando allí durante casi un año、eh, y aquello fue una experiencia reveladora por así decirlo n o porque eran jornadas laborales de muchas horas、eh, y muy repetitivas no cualquier tarea que hacía era tremendamente repetitiva y aburrida y yo mismo ahí me vi que tenía 15 años y me quedaban 50 años por delante en mi vida laboral y realmente no me vi a mí mismo、eh, haciendo eso no Ahí me di cuenta que yo quería algo, algo más para mí.、Uh -huh. Por eso volviste entonces a cursar bachillerato en el nocturno. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubieras encontrado al profesor que te abrió、eh, los ojos, que te abrió el camino para la ciencia? Porque tú pensabas que eras un chico de ciencias o de letras. bueno eh, eh, en esa época no lo tenía definido no era, era tan joven siempre había tenido más tendencia natural a las, a las matemáticas no a las, a las ciencias eh, eh, entonces volví volví a formación profesional porque porque aún, aún no, no podía acceder a b a c h i l l e r no、eh, y simplemente volví eh, eh, sabiendo eh, lo que quería no、eh, sabiendo que quería algo más para, para mí entonces con los ojos abiertos Y empecé bachiller y como tú dices, pues me reveló, empecé por haciendo bachiller de ciencias, porque, porque ahí claramente me di cuenta durante formación profesional que, que tenía más tendencia natural a, a las ciencias y a las matemáticas. Y como dices,、eh, tuve la gran fortuna de tener profesores eh, buenísimos, eh, no solo uno, fue un conjunto de ellos, pero no especialmente uno, que fue el que me enseñó física, Y, y ahí apareció ante mí algo que, que, que despertó <risa> despertó algo que tenía dentro y yo ni siquiera sabía que lo tenía.、Eh, y me di cuenta de que aquello me producía un placer <risa> que nunca había sentido, un placer intelectual. Eh, eh, eh, y me enganchó de tal manera que cambió mi vida por completo.、Eh, hasta hoy. ¿Y quién fue ese profesor especial? Un profesor, es un, ilicitano, eh, eh, un profesor muy reconocido en, la, en el Instituto La Torreta, donde yo, donde yo estudié, su nombre es, es Juan Ayala. Eh, eh, y como digo, eh, eh, bueno, cambió mi vida por completo. <risa> yo no sería el mismo ni, ni, ni parecido、eh, a lo que soy sin, sin, sin esa persona en particular y todo el equipo docente de, de, de La Torreta. Eh, eh, seguramente él hacía su trabajo, no, no, no más ni menos, pero lo hacía muy bien. Y, y, y fue capaz de exponer ante mí una serie de ideas que despertaron en mí algo que, que, que, que llegaba adentro y que yo ni siquiera sabía que estaba ahí. Pues se despertó en ti esa curiosidad. Creo que esa es la, la condición indispensable para cualquier científico: que vuestra curiosidad se despierte para haceros esas preguntas de. ¿Qué somos y por qué el mundo es el mundo? n o Evidentemente, no solo para cualquier científico, ¿no? para cualquier persona. Todos en nuestra vida a diaria、eh, nos damos cuenta que cuando hacemos algo, alguna tarea,、eh, por curiosidad,、eh, le ponemos. a nuestra pasión, n o cuando lo hacemos l o q u e queremos, porque tenemos intriga, le ponemos toda nuestra pasión, mientras que cuando hacemos algo repetitivo que, que nos han mandado hacer sin saber cuál es el objetivo, pues lo hacemos a v e r gana. Pues igual pasa para los, para los científicos, no, no es muy diferente realmente. Bueno, y a partir de ahí ya comenzaste tu carrera, estás ahora en Estados Unidos dando clase en esa Universidad Estatal de Luciana, has conseguido esos, en, en dos ocasiones ese premio、mmm, prestigioso. No sé si ya、eh, en la comunidad científica internacional te van a proponer algún día para el premio Nobel, porque、eh, han sido muchos los libros que has divulgado y tu, en estos momentos、eh, tu aportación a la ciencia, ¿cuál está siendo? ¿El, el poder explicar、eh, cómo se inició el mundo? Sí, efectivamente, soy un de formación, soy físico teórico y yo me dedico a, a, a la teoría, ¿no?、Eh, lo que hago está a caballo entre la física y la, y la matemática,、eh, pero en particular mi especialidad es la cosmología.、Eh, la cosmología es la parte de la física que intenta entender el universo en su totalidad, ¿no? El universo como, como un todo, en sentido de no tanto qué pasa con objetos individuales como planetas, estrellas, galaxias, sino más bien q u e le pasa al conjunto de todos los astros、eh, juntos. n o Y mi investigación se centra、eh, en particular en las etapas más tempranas、eh, del cosmos. Sabemos que el cosmos evoluciona y que, y, que, y que quizá tuvo un comienzo o quizá no. Y mi, y mi tarea en particular、eh, trata de, eso, de, de, de responder esa pregunta,、eh, si tuvo un comienzo o lo que ocurrió fue algo, fue algo diferente. Responder a esa pregunta, madre mía, es la pregunta que nos hacemos desde que somos eh, personas eh, que razonamos, desde que el ser humano razona. Y ya acabas de decir que el mundo quizá no tuvo un comienzo. Creo que la última publicación tuya es el Big Bang. ¿Existió esa explosión? Eh, efectivamente, eh, es, la, es la gran pregunta, ¿no? Eh, eh, y. Y, digamos yo insisto mucho en esa lo digo siempre de esa forma más resultona para que porque digamos eh, eh, eh, la ciencia parece que ha dado a entender、eh, a, a sí misma y al exterior no al resto de la de la población que, que tenemos evidencia de que el universo comenzó hace 14 mil millones de años en algo llamado el big bang、eh, y que es una certeza que tenemos、eh, y yo insisto siempre que eso no es cierto eh, tenemos eh, eh, Ingredientes que apuntan en esa dirección, pero están muy, muy lejos de ser una certeza. Y, y, y realmente, en lugar de llamarlo el Big Bang, a mí me gusta llamarlo la gran pregunta, en lugar de la gran explosión, ¿no? Porque, porque realmente no estamos seguros de lo que ocurrió. Y, y mi tarea es, en particular, buscar datos, eh, eh, eh, señales en el, en, el, en el cosmos que nos ayuden a saber si realmente ocurrió o no. Y. Por cierto,、eh, el, entonces el mundo, ¿qué, ¿qué le está pasando al cosmos? ¿Nos estamos expandiendo y algún día nos contraeremos? ¿Habrá un círculo? Qué, qué, qué, qué, le está, qué, ¿Qué nos está pasando al cosmos? ¿Qué le está pasando? Bueno, tenemos、eh, evidencia completa, sin duda, de que el universo, el cosmos,、eh, se está expandiendo. Sí.、Eh, Esa siempre es una expresión que se repite mucho y que no es fácil de entender, ¿no? o q u e significa que el cosmos se expanda? Eh, eh, y bueno, y me haría falta un poco más de tiempo para, para explicarlo con, con, con más、eh, detalle, pero、eh, de forma simple, pues es, no sé, lo que le ocurre, por ejemplo, a una masa de pan cuando la pones en el horno, ¿no? Que el, la propia masa se expande y, y, y se hace más, más grande. Pues el universo igual, con la diferencia de que no tiene, no tiene una frontera donde se termina, el cosmos en principio no, no, no tiene frontera.、Eh, pero sabemos que se expande, y, eso, y de eso no hay duda.、Eh, la cuestión es qué le pasará en el futuro y qué le pasó en el pasado. Respecto al futuro,、eh, todo indica que va a continuar expandiéndose、eh, de forma indefinida, eh, eh, y que, que digamos, todo se va a enfriar, todo se va a alejar de todo, y el universo tendrá lo que se llama una muerte térmica en el sentido de que de que toda actividad se frenará、eh, cualquier temperatura tenderá a cero y, y el universo será muy aburrido y no habrán estrellas no habrán、eh, sólo quedarán rocas inertes eh, eh, el pasado es mucho más divertido no Sí, el sí. Pasado, claro q u é angustia existencial no、eh, pero no no puede volver otra vez、eh, una vez que q u es todo quede inerte todo quede muerto no puede volver a repetirse el inicio eh, digamos eh, hay propuestas no eh, eh, bueno y eh, eh, por supuesto las ecuaciones que, que, que rigen el universo lo permiten no que hubiese una fase de contracción pero para que haya una fase de contracción debería existir algún tipo de materia en el universo que frene la expansión eh, eh, y haga que el universo se contraiga eh, eh, Es decir, igual que uno tiene una piedra hacia arriba y se frena y luego va hacia abajo, porque la Tierra la trae, ¿no? Nos haría, nos haría falta en el cosmos alguna sustancia que frenase la expansión por su efecto gravitatorio. Y esa sustancia no la vemos. De hecho, vemos justamente lo contrario, que el universo se expande cada día más rápido. Y, y a no ser que haya algo que, que no conocemos, que, que, que, que, que, que aparecerá en algún instante, Bueno. Eh, Todos todo los datos indican、eh, hoy día que el universo se expanderá para siempre. Por, pues, muy, por muy triste y aburrido que nos parezca. Pues ya sé qué pedirle a los Reyes Magos. Que encontréis esa, <risa> que encontréis es, esa masa. Esa, esa prueba de que volvemos a contraernos. Iván, el pasado es alucinante, el futuro no tanto, y el presente para mí es lo más importante. Ahora estás fuera de Elche, has venido, has regresado por Navidad, vuelves a Luisiana en unos días. Me has dicho, esta entrevista la tenemos que hacer hoy, no la hemos podido hacer el viernes porque te marchas. Pero, ¿qué has visto en Elche? Cuando vuelves,、eh, ¿qué, ¿qué me puedes decir? Porque. la navidad c ó m o como has visto esta ciudad bueno、eh, como puedes imaginar、eh, volver a cada vez que voy que es un regalo para mi espíritu no soy licitano de, de nacimiento y de corazón e intento volver al menos una vez una vez al año durante el verano y a veces incluso en navidad como、eh, como este año y volver a la tierra de uno pues pues, pues no sé es un poco indescriptible n o cuando uno vuelve a casa de sus padres Y siente ese calor de, de, del lugar donde, donde nació.、Eh, me encanta volver, sobre todo este año, ¿no? que, que, que he tenido el reconocimiento del Club r o t a r y y también del Ayuntamiento de Elche con esa、eh, medalla de plata del Bimilenari. Pues, pues, pues bueno, un regalo para, para mi persona, para mi, para mi interior y para mi familia en general. Y estoy segura que no será la última... la última medalla ni el último premio que recibas de esta ciudad. Muchísimas gracias, Iván a g u l l o Gracias a ustedes. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Si este 2023 quieres estrenar coche, en w a l s c a r Multimarca lo tenemos. Vehículos de todas las marcas con garantía premium. Estamos en Orihuela, carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. Aprovechate de las mejores ofertas fin de año. w a l s c a r Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Consulta nuestro stock en w a l s c a r e s o visítanos en Orihuela, Elche y Alicante. Fin de año en w a l s c a r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 Miles de personas has, han asistido a esta representación del hallazgo en esa playa, la del Camarit, a las 7 de la mañana ha tenido lugar. Allí ha estado nuestra compañera Miriam Quesada, que continúa porque se ha retransmitido en Facebook este acto tan esperado y destacado de nuestras fiestas de invierno. Y ahora, pues eh, vamos, eh, la previsión de Vicente Bordonado nos indica. Que los romeros van a tener un día con ambiente soleado y una temperatura que alcanzarán los 21 grados. Después de la representación del hallazgo, se ha procedido a realizar la misa presidida por el obispo de la diócesis y, una vez t e r m i n e comenzará la romería. También vamos a retransmitir hoy en directo a las 3 de la tarde la carrera de Cantó que se inicia desde el Huerto de la Virgen, pasando por el Raval hasta llegar al Arco del Ayuntamiento. En donde se procederá a la lectura del bando y cantó a caballo, gritará eso de A la playa, illicitans. Estos son los sonidos, los motetes que las personas que han acudido esta mañana a la playa del Tamarit han podido escuchar durante la narración. De lo que nos cuenta la leyenda de cómo vino la patrona de la ciudad, la Mare de d é u por Mara Elche, para que el 14 y 15 de agosto se represente su a、uh, Dormición y también su asunción, su, dormición y su asunción. Pues bien, hoy, además de las fiestas de la Avenida de la Virgen, les vamos a contar que desde las siete y media.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 Que fue asumida por el gobierno valenciano para evitar la quiebra de esta institución ferial. Hace siete años y medio que desde la Generalitat se está trabajando para sanear las cuentas de IFA y también de la Feria de Valencia. Ayer se constituyó la nueva sociedad anónima, f i r a l a c a n para comenzar una etapa con una nueva contabilidad y con el mismo objetivo: rentabilizar el tejido productivo de la provincia.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 Y en la crónica de p o r t i v a j o s é Antonio González nos está ofreciendo las declaraciones de Edgar Badía, quien afirmó ayer que están listos para ganar al Atlético en el metropolitano del partido de mañana jueves, a partir de las nueve y media de la noche. Y también nos ofrece las declaraciones del presidente del Elche, Joaquín Buitrago, por la Junta Extraordinaria de Accionistas, que se celebró ayer martes. La Glorieta, con r o s m a r y Alonso. Desde las cuatro y media hasta las seis y media de la madrugada han estado saliendo los autobuses gratuitos del MAE para llevar a los ilicitanos al Tamarit. A presenciar, tras dos años de parón por la pandemia, uno de los momentos más esperados de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Es este. De con la representación del hallazgo de la Virgen con el guión del m i s t e r i en la playa del Tamarit. Ante la singularidad del hallazgo. En nuestro programa, en unos minutos, vamos a entrevistar al periodista Sacramento Alvear, al que están escuchando. El que narra todos los años cómo cantó, descubre el arca de la Virgen. Muestras el hallazgo del arca, se ha procedido a iniciar la misa y después la romería para traer la imagen de la Virgen a la ciudad. Descansará en el huerto para esta tarde ser trasladada a la basílica, pero antes la ciudad vivirá otro de los momentos más seguidos de estas fiestas: la carrera de Cantó, que partirá a las tres de la tarde desde el mismo huerto de la Virgen, pasará por el Raval para llegar a la Plaza de Baix. Telelch e la va a t r a n s m i t i r en directo. El día de hoy es el d í a Decantó y hace dos días en el pregón, esto es lo que nos decía de cómo se encuentra. Ya estamos todo preparado y con muchas ganas de que venga el día 28. Sí, esta tarde hemos enseñado él la carrera y todo perfecto. Eso me ha tranquilizado más, o sea que va a ir todo genial. Sí, nervioso y con muchas ganas, porque llevamos dos años sin fiesta, pues lo tal. Y esta noche, como novedad, lo hemos dicho, se va a disparar ese castillo de fuegos artificiales que no pudo lanzarse. Por parte de la Pirotecnia t u r i s el pasado 15 de agosto. Este auténtico espectáculo de luz, sonido y pólvora se lanzará a las 10 de la noche desde el puente del ferrocarril. Pero hay que tener mucha atención los conductores porque el puente ya está cerrado desde las 7 y media al tráfico. Se e s t á montando todos los cohetes y las carcasas, los truenos para el castillo de fuegos artificiales. Y además a las 7 de la tarde también se cierra un tramo del cauce del Vinalopó.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 Recuerden, para información actualizada al instante, nuestro canal de Telegram. Disfruten de las fiestas con responsabilidad. Policía local de Elche, juntos prevenimos. Bueno, pues mañana tendrá lugar, 29 de diciembre, esa procesión extraordinaria. Será a las 11 de la mañana, habrá disparo de una traca aérea por el recorrido de la procesión. Y al finalizar, será la solemne procesión conmemorativa del 650 aniversario, será la misa. Y por primera vez, la imagen de la Virgen irá acompañada por los santos más populares: San Antón, San Crispín, San Pascual y San Agatángelo. Y a las 2 de la tarde está previsto el lanzamiento de la Mascletá desde el puente de Altamira, por lo que va a permanecer cortado al tráfico a partir de las 8 de la mañana del 29 de diciembre. Estas son las actividades para hoy y mañana, pero ayer se llevó a cabo el acto en el Salón de Plenos del Ilicitano Ausente. Allí estuvo nuestra compañera Marga García y esta es su crónica. Muy buenos días.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 También ha señalado que no se han fortalecido los sistemas de vigilancia ante otra posible epidemia porque a los gobernantes solo le interesan las elecciones y advierte que el sistema sanitario se está olvidando de tratar las consecuencias del llamado COVID persistente. Estamos en una situación grave que, como usted dice, sea preocupante para cara a, al próximo año. Vaya a v e、eh, r recrudecerse la pandemia. No.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 Una vacunación personalizada. Y antes de acabar el año, la Institución Ferial Alicantina ha comenzado una nueva etapa. Deja de llamarse IFA. A partir de ahora comienza como Firalacant. Ayer se constituyó su consejo de administración. Que tiene el mismo objetivo, promocionar y dinamizar todo el tejido productivo de la provincia. Esperemos que lo consiga. El conseller de Economía, Rafael Clement, señaló que se empieza otra vez desde cero y con una nueva contabilidad. Otra vez, de, diría yo, de cero, habiendo cubierto, pues yo diría que la mala gestión de la que veníamos de, de Feria Alicante.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 Y el Museo de Pusol también abre una nueva etapa. El patronato de la Fundación Pusol aprobó su primer presupuesto que asciende a más de 188.000 euros para el próximo ejercicio. Además, en la primera reunión de este órgano gestor del patrimonio UNESCO se ha fijado la hoja de ruta para el próximo año, formada por actividades de investigación y acciones de difusión. Ayer entrevistamos al director gerente de la Fundación, Rafael Martínez, quien destacó la importancia de esta reunión.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 Ayer también tuvimos en la Glorieta Francisco Picó, el nuevo presidente de la comunidad de la Acequia Mayor del Pantano. Llega al cargo para continuar con la gestión que su padre y tío llevaron a cabo. Su familia ha tenido en esta comunidad de regantes, la más antigua de la ciudad y la columna vertebral del palmeral histórico, un papel destacado al ser responsables de conservar todo un sistema de riego que es patrimonio de la humanidad.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 Un 4% este año con atrasos desde el 1 de julio, otro 4% en 2023, un 2,5% en 2024 y un 2% en 2025. A esto hay que añadirle la cláusula de revisión salarial. Al finalizar el periodo de vigencia se revisará al alza hasta una diferencia máxima del 3%, que se adicionará. En las tablas a partir de enero de 2026. Además, la jornada anual actual de 1.788 horas se va a reducir en cuatro horas el próximo año, en otras cuatro en 2024 y en otras cuatro en 2025. Estas son algunas de las muchas mejoras que se han incluido en ese convenio del calzado. Y seguimos con buenas noticias para la patronal turística, porque la ocupación hotelera en noviembre ha alcanzado el 80%. Es una noticia que nos amplía Iciar Martínez. Muy buenos días, cuéntanos.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 Ahora sí ha terminado Iciar Martínez, gracias. Y la Asociación de Belenistas del Che ha dado a conocer, dio a conocer ayer, el listado de los ganadores en el concurso de este año. Los premios se entregarán a los mejores belenes, se entregarán mañana en el Gran Teatro. Para la categoría de particulares populares, pues la ganadora ha sido Josefa Asencio Huerta. Para la categoría infantil, la familia Ruiz Pascual se ha alzado con el primer premio. La parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados ha ganado, situada en el sector quinto. Y el Colegio Carmelita se ha alzado con el primer puesto, mientras que la clase de primero de infantil de jesuitinas ha conseguido el primer premio. Todos se van a entregar, como decimos, mañana en el Gran Teatro a las 12.40. Y la Asociación en Defensa de los Derechos LGTBI, DIMOF, presentó ayer un libro recopilatorio con todas las obras que se han presentado en su primera edición del concurso de Microrrelatos, celebrado el pasado mes de abril. Se distribuyen de forma gratuita medio millar de ejemplares en bibliotecas, librerías, centros educativos y en sus redes sociales, ya que se podrá descargar en formato e-book. Así, la Asociación quiere visibilizar.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 Debe tratarse de los restos de algún naufragio, piensa el soldado ilícito. Pues estamos escuchando la narración que a las 7 de la mañana ha realizado Sacramento Alvear para poder emocionar a las personas que se han trasladado desde las 4 y media de esta madrugada a la playa del Tamarit. Querían presenciar la representación del hallazgo del Arca de la Virgen. Uno de los momentos, al igual que la carrera de canto, más esperados de las fiestas de la Avenida de la Virgen. Sacramento Alvear, muy buenos días y enhorabuena por tu espectacular narración. <ríe> buenos días,、Arno. gracias, muchas gracias. Bueno, hago lo que puedo también, con un poco de fresco por la mañana, como comprenderás. Pero, Pero bueno, hoy, habéis tenido, que... hoy habéis tenido nueve grados, según Bordonado, no ha hecho mucho,、sí. mucho frío. bueno hay que ponerse junto al mar ¿eh? que también refresca un poco de, pero de todas formas es cierto no ha hecho tanto frío como otros años y aparte el mar estaba como una balsa de aceite estaba muy tranquilo con lo cual el arca ha podido navegar bien con facilidad hasta la orilla y pararse allí y que podamos hacer toda la representación y además con un canto que era nuevo pero que lo ha hecho i v á n lo ha hecho maravillosamente bien Hemos seguido la narración con, con equilibrio, con tranquilidad y bueno, cada momento yo tratando de darle el, el, la mejor énfasis e Iván también metiéndose mucho en el papel, con lo cual bueno, ha sido una representación bonita, que alrededor de las siete y media hemos terminado y luego pues ya ha sido la Virgen llevada también con muchísima gente hasta la misa, que por cierto ha venido el obispo de la diócesis, Ha estado aquí, es la primera vez que ha venido a v e la Virgen y bueno, espero que se haya llevado a tener una, una grata sensación. Supongo,、eh, Sacramento. Bueno, pues、eh, nos has contado que el mar estaba en calma, con lo que eso ha lucido aún más、eh, cómo flota el arca de la Virgen y cómo el guardacosta francés cantó, la trae hasta la orilla. Y cómo el nuevo c a n t ó Iván Pomares ha abordado ese papel para ser su primera vez. Y ¿Crees y tú que los gestos han estado acompasados con la narración? Bueno, tú ya eres veterano, Sacramento, así que ahora me tienes que hablar del público. ¿Sabrías decirme si para ti, porque tú llevas no sé cuántos años haciendo esta representación, para ti este año ha sido. el que más público ha congregado verás me, me ocurre una cosa que es muy curiosa y es que yo realmente no veo al público mejor ver, mejor, así la... no te p o n e s nervioso cuando llego por la mañana está muy oscuro todo、eh, sé que bueno las vallas cada vez tenemos que hacer por llamarlo de alguna forma el escenario más grande porque la diferencia entre la orilla la llegada del agua y donde podemos empezar a hacer la, donde se pone el ayuntamiento antiguo y las autoridades y tal cada vez es más estrecho con lo cual hay que alargar la playa para que toda la gente pues, pueda verlo con la mejor de la mejor forma posible pero muchísima gente había yo veo la gente cuando he terminado que ya prácticamente es de día o está recién amanecido entonces veo como la gente se mueve、eh, había muchísima gente Es decir, había muchas ganas de que esta fiesta empezara después de dos años y más teniendo en cuenta que el año pasado se suspendió a última hora porque estábamos, habíamos hecho hasta los ensayos y todo y luego, claro, el ayuntamiento y, y, la, y la organización, el presidente de la Junta de la Avenida de la Virgen, pues decidieron que por el tema de la pandemia no se, iba, no se podía realizar porque, claro, nos juntamos aquí、eh, cientos de personas viendo la representación, ¿no? Entonces, bueno,、eh, se decidió cortar en el último momento. O sea que este año había muchas ganas y creo que va a seguir habiendo ganas, porque ten en cuenta que luego viene a las tres、eh, la carrera de canto y el ir a buscar a la Virgen, al huerto de la Virgen, para llevarla a Santa María. O sea、uh -huh. que va a estar espectacular hoy.、Eh, el, lo que acabas de decir, eh, que eh, tenéis un... ¿Puede ser un problema、eh, lo de la playa del Tamarit? ¿Estáis diciendo que cada vez hay menos espacio? No, no es que sea un problema, es que cada vez viene más gente. Y, y, y claro, para, o sea, lo que queremos es que la gente vea la representación, se dé cuenta de lo que ocurre,、eh, porque no solamente es la voz y la música que lo va contando, sino también los hechos que ocurren sobre la arena de la playa. c a n t o dando una vuelta con el caballo, descendiendo, desmontando. Eh, mirando el arca abriéndola en fin todo eso y luego también、eh, los marineros cuando cogen、eh, la virgen y, y la llevan alrededor de, de la, deseándosela a la gente pues es un momento importante que si metemos mucha gente una detrás de otra como tampoco es que haya ninguna situación de altura pues la, la gente que no, que no lo vería bien o sea. entonces cada vez se alarga más porque cada vez tenemos más gente con el fin de que lo vean mejor. Es simplemente. El、eh, s o sea, e ya, ya. Que, que tenéis... el, el problema, el problema de la anchura del escenario, por llamarle alguna forma, es que desde donde empieza la vegetación a donde está el agua, h a s t a donde rompe el agua, hay muy poco espacio. Es muy estrecho. Sí, pero... Entonces tenemos que hacerlo crecer a lo largo. Ya, pero、eh, la pregunta era: tú llevas muchos años, ¿es muy estrecho porque la playa está por el cambio clim climático se está perdiendo? Está,、eh, ¿El mar está ganando metros a esa playa de arena? No sé, r o s no sabía r decirte,、eh, sinceramente. Supongo que bueno, algo de todo esto influye, ¿no? Ya hemos comentado algunas veces que el cambio de, con los espigones de sistema, los sistemas de marea,、uh -huh. pues están comiendo playa, ¿no? Ya. pero sí, sí sí lleva razón yo recuerdo hace años cuando empecé, a ver, hace hace 20 años que yo vengo haciendo esto ¿eh? Eh, sí que había más playa ¿eh? era más ancha pero bueno el que adaptarse a lo que hay no, no podemos claro, hacer otra、claro. cosa se teme tanto al avalancha de público como al cambio climático esas son las fiestas de la avenida de la virgen sacramento no teme no tememos la avalancha de gente que venga todo el que quiera c u a n t o más mejor Ross. Bueno, sí, porque hacen grande a estas fiestas. Bueno, después de la representación, que por cierto la hemos retransmitido en directo y también han podido los oyentes de Tele Elche Radio Marca sentir la emoción. Muchas gracias, Sacramento, porque me has emocionado a primera hora de la mañana、eh, aquí en el estudio. Eh, y además estaba orgullosa. Yo digo, mira, mi amigo Sacramento Alvear, el colaborador de Telenche Radio Marca, es el protagonista hoy con su voz de la representación del hallazgo. Pues bien, cuando has terminado tu trabajo, ha empezado la misa y se ha alargado más、sí. de la cuenta porque la romería acaba de empezar hace unos minutos. Sí, no, a ver, ten en e cuenta que hay un proceso que hay que seguir y q u es de obligado cumplimiento. Bueno, como sabes. Desde que terminamos la representación p r o p i a m e n t e d i c h o en la playa, hay que trasladar a pulso, los marineros llevan a pulso con canto delante a caballo, desde la playa hasta el lugar donde se celebra la misa. Y hay que subir al, a, a, a, al, al propio escenario donde se hace la misa, la Virgen está presente allí, ¿eh? todo el mundo la ve de frente. Entonces, bueno, se celebra la misa, en este caso, como viene el obispo, pues. posiblemente sí que es un poco más larga pero bueno más o menos tampoco excesivamente más larga vale, vale. luego hay que bajar a la virgen de, de ese escenario、uh -huh. y subirla a la carreta de h u e y e s claro que también tiene sus labores ¿eh? es una、uh -huh. cuestión también muy medida muy, muy establecida con un orden concreto porque hay que situarla en una posición y con una altura que luego permita pasar por otro problema que es el arco de por donde va canto cantando ¿no? entonces claro、eh, tiene su todo tiene su aquel tiene su proceso ¿no? uh -huh. y hay que tener、eh, pues、un tiempo h a y que dedicarle un tiempo、eh, yo estoy ya donde la paraeta ¿eh? uh -huh. creo que la virgen de venir ya por la vereda de sendres o sea que está a punto de llegar aquí Y bueno, es un momento de tomar un refrigerio y luego continuar camino hecho. Ay, como te oigo con una muy buena cobertura, pensaba que no estabas haciendo la romería. ¿Tú la haces todos los años? Bueno, menos estos dos últimos que no ha habido. ¿La haces no, todos los años? No, no, no no suelo hacer la romería a n t e s No suelo hacerla. Pero bueno, me he acercado ya aquí también al, al, a la paraeta,、uh -huh. un poco por ver también todo. Yo ahora con más tranquilidad veo a Iván también, veo a la gente, charlamos un momento、yeah. de cómo ha ido todo, porque hasta este momento no es posible vernos y charlar, porque cada uno、yeah. tiene una obligación. ¿no? ¿Y n o qué me puedes contar de la romería? ¿Quién la inicia? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo a los romeros este año? ¿Cómo la estás viendo? Pues、eh, la verdad es que. muy preparados a ver de, de, hay una cosa que es muy curiosa y es que desde hace 20 años、eh, cuando se hacía la romería la gente iba vestida de calle、uh -huh. ahora todo el mundo lleva unas ropas、eh, térmicas de no sé qué de running de en fin todas estas cosas modernas que tenemos n o、uh -huh. todos llevan su mochilita con su botellita de agua tal Eso, ha cambiado, en ese sentido ha cambiado mucho. Me、sí. llama la atención a mí. Claro, ¿eh? quizá s s no sea, es a e por devoción, pero también para hacer ejercicio, ¿no? Sean los senderistas, sean los que hayan invadido esa, esa peregrinación que se hace. Hay de desde... todo, pero, pero hay muchos senderistas, como tú dices, ¿no? mucha gente muy preparada para andar. Sí.、Uh -huh. ¿eh? Eh, q u e r、sí, decir que no es la traición. Antes ...antes veníamos poco menos que con zapatos、uh -huh. de charol a la romería.、Uh -huh. ¿eh? Ahora ya no. Y sigo, y sigo aprovechándome de tus dotes periodísticas, ya que lo eres.、Eh, esta、sí. mañana tengo la imagen, aquí la tengo, porque como lo hemos grabado, lo hemos retransmitido en directo. Tengo la imagen de Cantó Precioso. Se ve un Cantó muy joven, ¿eh? Eh,、sí. mirando el arca cuando ya está abierta, arrodillado frente a la Virgen. Es preciosa esta imagen. y Con todo oscuro, apenas se ve el Mediterráneo, pero se ve el caballo. ¿El caballo de Cantó, te ha gustado que lo hayas cogido de color negro con ese, con ese redondel blanco en, en, en la sien? Sí, ya es el caballo con el que, hizo los ensayos, con el que hicimos los ensayos, ya era, para mí era un caballo conocido.、Eh, es un caballo que él、eh, ha estado trabajando en los últimos、eh, días. con el fin de bueno hacerse con él siempre tiene que haber una un, un, un acuerdo entre el caballo y el caballero ¿no? uh -huh. y entonces sé que bueno estaba preparado para hacer hoy lo de la playa y lo de la romería y todo、ah, sigue, Y luego cambiará de caballo para hacer caballo. la carrera o sea que sigue con el mismo caballo en la romería、sí. el caballo un corcel negro sí sí exactamente va a seguir con él hasta hasta terminar hasta llegar a las puertas coloradas Bien, y después de las puertas coloradas, en el Huerto de la Virgen, que, que, que,、eh, ¿tú vas a llegar a la, al Huerto de la Virgen? Sí, sí. ¿Y qué vais a hacer allí? ¿Allí qué se hace? Bueno, allí se deja la Virgen.、Eh, antiguamente, cuando se hacía un año.、Eh, o sea, se solía dejar la Virgen.、Eh, cuando se hacía un año la romería y otro año no.、Eh, se hacía en las puertas coloradas, allí en, en la casa esa de la Virgen, era donde se hacía. pues una recreación el, el recordar que había venido la Virgen, ¿no? y se estaba durante toda la noche allí, velada la Virgen.、Eh, ahora se utiliza para dejar a la Virgen hasta las tres de la tarde, que cantó, sale corriendo hasta el Ayuntamiento para dar aviso de lo que ha encontrado en la playa, y luego ya cuando llegan las comisiones de fiestas, las autoridades y el pueblo otra vez a la, a la, a la casa de la Virgen, desde ahí ya se lleva a Santa María. y se produce entonces otro momento para mí culminante muy bonito que es cuando la virgen entra a ver, en teoría por primera vez en la basílica de santa maría y el órgano empieza a tocar que es como si tocaron el misterio y、sí. no sé es algo porque además la basílica está Viene a rebosar de gente. Mira, yo tengo. Sí, es verdad, es emocionante. A mí me ha、sí. emocionado esta mañana a las 7. Yo he tenido un sitio mejor que tú para vivir.、Eh, sí, <risa>、no. sí. Aunque tú hayas estado allí en vivo y en directo, aquí en Santa María, nosotros estamos pegados a Santa María. Imagínate tu voz、eh, contando、sí. la leyenda de cómo aparece nuestra patrona, nuestra madre de d é u de cómo la tenemos que coronar el 14 y el 15. Todo eso. Sí. Repicando las campanas de Santa María a todo volumen. Impresionante、bueno. ese momento. Ese no lo vives tú, lo he vivido yo. Cosa、sí, sí. que sí he agradecido. Yo estoy más, estoy más pendiente de lo que, de lo que leo y claro, de lo que hace、claro. Cantó, porque tenemos que coordinarnos, saber si él tiene alguna dificultad o algo. Con el fin, yo paro la, la locución、uh -huh. o lo alargo más, en fin. Uh -huh. ya, ya sabes cómo son es estas cosas pues s í ¿no? lo sabemos bueno sacramento pues,、eh, no entonces, hay、eh, uh -huh. si ya otro día lo que podemos hacer es que hagamos el recorrido de las campanas a la inversa que nos mandéis el sonido hasta allí、vale. y lo p o n e m o s también seguro que lo haremos o sea que seguro en esta ocasión lo que sí que hemos añadido ha sido cuando los、eh, marineros levantan a la virgen para que el pueblo la vea、uh -huh. esta vez hemos incorporado el gloria p a t r i del misterio、sí, es cierto con los aplausos con lo cual, de la coronación que se han fundido que se han fundido con, mujer, han fundido、eh, con los aplausos en directo de,、eh, del público、eh, exactamente ¿Sí? Entonces, ese n n t o c e s e momento ha sido también muy importante es la primera vez que lo hacemos、Ajá. y bueno ha sido hacer coincidir ese momento en que el pueblo por primera vez ve a la virgen ...que es lo que en el misterio supone la propia coronación de la virgen Así que, en fin, hemos estado aquí tratando de terminar de hacer el círculo y hacerlo lo mejor que podemos. Pues sí, con ese momento, el Gloria Patri nos quedamos.、Eh, de nuevo, enhorabuena, porque、Muchas、realmente、gracias. ha sido emocionante ese momento. Gracias, Sacramento. Bueno, el año que viene te espero ahí en la playa para Ay, que lo veas más en directo. No sé si tendré que estar aquí. Mira, el Gloria Patri es.、Ese. No, él.、Sí, sí. No. Esto ha sido. No. No. s i e n d o r e c i i b d a por v í a no. i a Cantando sus alabanzas. El aleluya. Coronándola es el el, final, de el final de la aleluya, sí. sí. Bueno, pues con, nos quedamos con ese final. Muy bien, dos m a r i d o Gracias por, por la llamada. Hasta luego. Y ahora, ilicitanos, nos corresponde a todos aclamar a la Virgen, a la Mare de d e u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 Arropada con cánticos y alabanzas, en la Basílica de Santa María, en su casa de Elche. Con r o s m a r y Alonso.